Oh gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone. Sprofondati in fondo a una città. <coughs> un gelato al limone è vero limone, ti piace? Mentre un'altra estate Cinema. Radio Tortuga en un programa de estilo, en un programa de verano que estamos aquí muy felices de poder compartir frescamente este programa. Sí, nos piache, me piache un gelato al limón. A vosté, Amigue. Pera combatot. batot. Bona nit. Bon Pues, a ver, este maquí como la fresca, ¿no? ¿Te piensa el gelato limón o la... o de moriducho? A mí me gusta el sorbete, sobre todo. Vale. Últimamente tomo helados, pero todo fruta. Nada de leche ni estas cosas. Ah, vale, vale. Por consejo de mi médico chamán curandero. Ah, muy bien, muy bien. A cierta edad tenemos que te tomar ciertas precauciones, ¿no? Bueno, yo a veces no aprendo eso. Ah, ¿Cómo va? ¿Cómo estamos, Jordi? Muy bien, muy contento de esta improvisación radiofónica. Me gusta mucho el limón. Aunque siempre he esa duda de limón-naranja, ¿eh? ¿Fanta limón, fanta naranja? No lo sé. El no me hagas elegir. ¿El calipo de limón o de naranja? Sí, qué estrés todos los veranos para elegir entre limón y naranja. ¿Qué te gusta más, niño, la naranja o el limón? Yo qué sé, no me hagas elegir. Porque ya desde pequeños, estoy indignado, como podéis ver ya, para comenzar. Desde pequeños te hacen elegir cosas. ¿Laranjo y limón? ¿Por las dos. porque tengo que elegir? Ya está, ya lo he dicho. ¿Y te piensa un gelato, un sorbete o una caipirinha? Sí, pero meten... me tengo que... Bueno, la caipirinha no está mal. <risa> <risa> me tengo que controlar un poco, también, últimamente. Sí, no. Mantengo la línea, pero claro, un helado cada día, por ejemplo, una tentación. Que el verano te pone delante y que no puedes, a según qué edades, estoy totalmente de acuerdo tú, pero... Mmm, ya no nos tenemos que controlar. Y todo esto viene a cuenta de una canción que estamos escuchando de Pablo Conte, gelato al limón. Y es que podríamos hablar del, del verano y la cultura del helado. Por ejemplo, a mí eh, me gustaba que llegara febrero. En Perú eh, empieza el verano, el 21 de diciembre y termina el 21 de, de marzo. no Siempre hay un poco más de calor. Pero yo es que mi padre salía de vacaciones sobre febrero. Y era la única oportunidad que podía ganar un sobresueldo y llevarnos ese mes, los cuatro domingos, a comer en todo el año un gelato a limón o gelato de fresa para mis hermanas o de lúcuma, que es una fruta también de ahí. Y yo veo que aquí se puede comer todas las tardes un gelato a limón. Ha cambiado mucho, ¿no? Aquí, uh, hoy en día... En este momento, en este lugar, en este... Digo, esto puede cambiar en el futuro, ¿no? Pero a día de hoy, como se dice en Mallorca, cada día de un manja y ya va en a encarar a Benadal. ¡Muy bien, muy bien! no la había sentida, que está mal, ¿eh? ¡Mirad! Nos lo metéis que hace 30 o 40 años. <risa> Voy una que no te reza, Beura, pero ya que estamos, que digo en el Paraguay, que en Perú seguro que según en qué zonas también la dicen... Que es, eh, en Paraguay hay dos estaciones, dicen, la de calor y la de mucho calor. Dice, y el año pasado el invierno cayó un jueves. Así es relativo las estaciones, ¿no? Sí. Bueno, el verano siempre llama a disiparse, hace que el cuerpo esté tan caliente que un poco como que algo se va, ¿no? Yo siempre creo que lo que se va es un poco un estado de conciencia, ¿no? como que la gente huye del calor de alguna manera porque sale de ese estado de inconsciencia. Se va por el sudor. Sí, yo creo que sí. No sé, es una forma de... Uh -huh. ¿Cómo Uy, lo llevamos el ha, calor? Ha pasado un ángel, ¿no? Porque nos hemos quedado con la reflexión mística. Pensando ahí en eso, ¿no? no en que si en el sudor que... se va algo más que el líquido corporal. Claro. En la fuerza etérica. Bueno. Yo me he quedado con las ganas de saber por qué o cómo ha sido que ha traído esta música porque le, le a mi hijo le agrada siempre un, un helado a limón y a mí me gustaría y soy consciente y me echo a ver Jordi a mí me gustaría que le elija un helado de naranja un helado de fresa o de esto pero siempre que vamos sí, y qué vas a pedir es que no lo sé se pone frente a la chica o al chico que le va a atender y le dice un helado a limón Ajá. Ajá. siempre acaba eligiendo el helado de limón <risa> <risa> bueno Y aquí también tenemos, llegando, arribando con nosotros, rojita, rojita, como los tomates que están madurando con tanta fuerza, con tanta alegría, con tanta energía, a una querida hermana mía, una nuestra. Hola, buenas tardes a todos, tortugos. Hola, buenas tardes a todos, tortugos. ¿Cómo estáis? Bien, acaba de destaparse una cerveza, que es otro complemento que también se, se disfruta mucho en estos tiempos. Estábamos hablando, querida Cristina, del del helado. ¿Te piache un gelato al limón? ¿Te piache un gelato? Mm, hola, hola. ¿Sí? ¿Se me escucha? Estoy como Susana Jiménez ya. <ríe> um, vale, yo voy a romper un poco ese clima tan tan ameno, lo siento, ¿eh? Bueno, bueno, rompelo, rompelo. Ah, porque sí quiero un helado porque tengo un gran calor. Tengo un gran calor en el alma. Las últimas cuatro semanas han sido de un gran calor para mí. Las cosas que están ocurriendo me ponen, pero frenéticamente, caliente. Y no en el buen sentido. No sé qué opináis vosotros. ¿Por dónde empezamos, propongo? Saco rápidamente el tema de las últimas cuatro semanas. Venga década ah, Ya, exacto. Mira. Puedes hacer un poco de historia, Jordi, incluso. Dicían que a los hombres soña soñadores sí. se le rompía el sueño cuando le llamaba Nos su madre, la compañera o una amiga que le decía bajá a la tierra que está jodida la cosa. Bueno, hay una canción de Kevin Johansson con Lila Downs que dice esto justamente, te la recomiendo. Dice, baja la tierra que no es tan terrible vivir aquí. Eh, bueno, vivir en Gaza debe ser... En sí, estos momentos, claro. una cosa realmente, realmente fea. Y si me ocurría mandar unas bombas de helado de limón, porque frente a las bombas que están sí, tirando... Sí, unas bombas de buena onda, ¿no? De esta que teníais antes, que yo he roto. No, no has roto nada. <risa> bueno. Es mala vida, es vida, pero es muy mala. <risa> Tenemos que integrarlo todo, ¿no? Sí, no sé, a mí yo últimamente tengo en la cabeza la frase de una película muy bonita que se ha dado en cine ciudad y ya ha dejado de estar en cartelera, que se llama El viento se levanta, de uh -huh. Haisao Miyazaki, uh -huh. que es una película de dibujos animados, bueno, como todas las de Miyazaki, pues... Miyazaki, el gran director japonés de, de anime, entre otras sí. películas, El viaje de Chihiro, castillo el castillo ambulante, mi vecino Totoro, Totoro, uh, sí, Ponyo, La princesa Acantilado, Mononoke, estas, uh, porco rojo, bueno, porco todas Rosso muy recomendables. Primera. Pues eh, saca una frase de un, de un uh, escritor francés hmm. que es el viento se levanta, uh -huh. hay que intentar vivir. Ajá. Ese es el ese es el, el mensaje de la película, ¿no? Me y es estupendo. Y el viento eh, es un evidentemente es una metáfora ¿no? pero yo lo que entiendo de esta frase es que eh, pase lo que pase ¿no? eh, y además cuando el viento se levanta es cuando nos damos cuenta que estamos vivos ¿no? y uh -huh, hay que intentar uh -huh. vivir Sí, y estoy de acuerdo es difícil este. relacionar esto con lo que estabas diciendo antes pero lo relaciono en el sentido de que es difícil, no es muy difícil Lo están pasando muy mal allí en, en Palestina Y tiene que parar, ¿no? de, algún, de alguna manera tiene que parar Pero en el fondo nosotros no nos tenemos tampoco que parar En el hecho de que tenga que parar uh -huh, uh -huh. Sí, me, me llamaron mucho la atención unas imágenes que vi últimamente eh, En las redes sociales de niños uh, jugando en las ruinas al día siguiente de un bombardeo, con familiares muertos, con vecinos uh, que los estaban sacando con cucharita entre los escombros, los niños con palitos y piedras, jugando, jugando. Estas imágenes me llevan a, a otra frase, ya que estamos con las frases bonitas, que, que le gustaba mucho a Borges, que no sé qué origen tiene. Pero él decía, hay que escribir en la arena como si escribiéramos en piedra. Que eso es nuestra vida, ¿no? Ahí está. Eh, y hay otra también que dice, ya que estamos con frases, ¿no? Uh, aunque mañana se acabe el mundo, hoy planto un árbol. Qué difícil, siempre tenemos ese... Um, nos, nos tenemos siempre que mover en esa polaridad, ¿no? Que, que, que es muy difícil, sinceramente, ¿no? Eh, no sé cuántos años lleva este esta agresión continua. Yo... No, no tengo por qué decirlo de otra manera. No necesito ser políticamente correcto. No me va tampoco. Pero creo que si el mundo no para este abuso, yo no sé qué hemos aprendido de otras situaciones. ¿no? Porque esto, esto es un abuso en toda regla ya. Y esto ya tiene que terminar. Esto tenía que haber terminado. Cuando hubo los acuerdos de paz en Camp David en Estados Unidos, entre los mismos, no personajes, ¿no?, pero estaban sentados sobre la mesa. Hoy se habla mucho de la necesidad de un giro ya más estatal, de la consolidación de un Estado palestino a partir de la anulación de otro, ¿no? Y sobre todo en función a recursos naturales, en función a un cada vez eh, estrategia de consolidación, ¿no? Parece, no sé, la lectura que yo tengo es la siguiente, ¿no? Parece que toda esta revolución árabe de traer la democracia, entre comillas, a, a las zonas árabes, ha devenido en una anarquía, en un desgobierno, que no significa que la base de, de esa reflexión de libertad, de democracia haya, sido, haya estado mala, lo que pasa es que han sido cooptados en movimiento por poderes eh, fácticos desde fuera, ...y desde dentro... ¿no? ...y entonces ahora... ...los árabes de alguna manera... ...o este problema árabe... ...que eran visto como los supuestos terroristas del mundo... ...entre comillas han sido derrotados militarmente... ...y políticamente han sido... ...puestos en segunda fila... ¿no? ...y entonces ahora necesitamos democratizarlos... ¿no? ...porque han sido muy malos... ...han pegado muy fuerte son los terroristas frente a eso Israel eh, pasa de puntillas y se comienza en la necesidad de autodefensa Estados, no, Estados Unidos no dice nada o vamos a mister obama prácticamente echa la culpa a un sector de, de los palestinos que jamás para decir que ellos han roto él la tregua y al final lo que nos lo que se ve solamente es imágenes de una masacre, imágenes de fuego sobre territorio no enemigo, en concreto escuelas de, incluso de la misma ONU, refugio de la misma ONU, y lo que decía Cristina, ¿no? niños que comienzan cada vez a habituarse a la guerra. Yo no sé si ya estaban habituados a la guerra, pero es terrible, es terrible, y siento un dolor muy profundo cuando una persona se habitúa a a lo negativo, se habitúa a lo que no estaba precisamente en ese marco. Si hay que aprender a escribir nuestra historia sobre la arena como si fuera que escribiéramos sobre las piedras, habría que primero limpiar la arena y mover esas piedras.